Sí, amigos, bienvenidos al show. Vamos dando comienzo a un nuevo segmento de esta propuesta musical. Hoy queremos compartir con ustedes algunos estilos musicales latinoamericanos. Hay lógicamente que cada país varios estilos eh que son propios de de los países Pero hay algunos que se identifica más que otro. Y el comienzo hoy lo vamos a hacer con tres grandes voces de habla hispana. Nina Pastori, que es una cantante de flamenco, nacía en Cádiz, España. Soledad Pastoruti, cantante, compositora, actriz argentina y Lila Downs eh cantante, compositora, productora, actriz y antropóloga mexicana. Juntas en el año 2014 lanzaron un disco llamado Raíz. Comenzamos este segmento de bienvenidos al show con este tema La Raíz de mi tierra. Siempre vuelvo a ti no puedo negarte tú mi parte oculta yo tu parte adelante cuando llega Hoy esta noche, garrañina mi tierra, yo te traigo un universo, la persona que sueño. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te traigo mi raíz. Y continuamos En Chile, con la enorme Violeta Parra, esta canción que a primera vista podría comprenderse como puramente tradicional, en realidad conjuga un ritmo de origen escocés llamado el reel con la tradición campesina chilena de eh, el velatorio de los angelitos, acogido también quizás primeramente la experiencia vital de la propia Violeta Parra quien estando de viaje por Europa este perdió a su hija siendo muy pequeñita. Eh este estilo habría llegado a Chile durante el siglo 19 y habría sido rescatado por Margot Loyola en la localidad de Chiloé. Violeta Parra encontró esta letra en su recorrida por todo Chile donde iba recopilando eh letras eh, que estaban en la memoria de los más ancianos y que muchas veces ni se sabe quiénes la crearon y que en realidad cuenta el amor frente a la vida, ¿no? Eh la vida vence al dolor por la muerte entregando una luz de sentido sobre la existencia humana. Violeta Parra y este ring del angelito. Ya se va para los cielos, ese querido angelito a rogar por sus abuelos, por su padre, hermanito Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio Adentro de una amapola o dentro de un pajarito La tierra lo está esperando con su corazón abierto Por eso es que el angelito parece que está despierto Cuando se muere la carne, el alma busca su centro En el brillo de una rosa o de un pececito de tierra, arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana cuando se muere la carne el alma busca su diana en los misterios del mundo que le ha abierto su ventana Las mariposas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna le caminan despacito Muere la carne, el alma va derechito Va a saludar a la luna y de paso al lucerito ¿A dónde se fue su grasa? ¿Dónde se fue su dulzura? ¿Por qué se cae su cuello? de prisionero en una tumba cuando se muere la carne el alma se queda en ti y continuamos en Brasil Teixeirinha fue un cantor, compositor, radialista y cineasta brasileño. Se convirtió en uno de los mayores exponentes de la música gaúcha. A pesar de que en sus primeros años fue muy resistido, editó casi 50 álbumes entre 1960 y 1984, año de su fallecimiento, y escribió, dirigió y produjo 12 films, algunos considerados de culto en Brasil como la película La hija de Yemayá. Vamos a compartir desde Brasil, Teixeira y esta triste milonga. Milonga triste milonga, cheia de recordação. Cada frase é uma saudade varcingo em meu coração Mil longa fala de alguém e chora na solidão Fala em dois que está sofrendo eu e ela padecendo a dor da separação guardar dois anos de amor passado que dois felizes eu e ela passamos de braço dado mil lugar recorda os beijos que por nós era trocado dois anos que durou pouco deixando dois quase lanco eu e ela separados Que razão nos deixamos Se nós nos amavam tanto E agora nós dois brigamos Milonga, isto é um segredo Que eu e ela guardamos Nosso amor era um pecado Eu e ela estava errado Por isto nos separamos Já briguei com ela, comigo ela não brigou Dois anos fomos felizes, eu gozei e ela gozou E agora pra toda a vida choramos os dois querida Das saudades que ficou Hablamos a Bolivia. El grupo Yara fue creado en el año 2001 de la mano de Ramiro Alcoser y Jorge Cárdenas, dos enormes músicos de la música boliviana con una trayectoria impresionante, eh, realmente una trayectoria musical eh, muy importante en ese país hermano. El nombre Yara es un vocablo de origen guaraní que significa patrón y que identifica justamente en esa zona druro a al Dios creador de todas las cosas. Yara y el tema 25 años. 25 años bendita. Gracias por tu bendición. Anotras años reunidos con toda fe y devoción. Enboli De moni pies mi corazón, rojo amarillo y verde, es el sentir de mi ser, rojo amarillo y verde, colores de mi país. Ay la la la la la ¡Ven esa segundita! ¡Ven! Y... <risas> Y nos venimos a la República Argentina. Víctor Heredia con un tema que le pertenece bailando con tu sombra, en este caso interpretado junto a la peruana Tania Libertad. Víctor Heredia explicó que esta canción la creó luego de conocer un, un a un presidiario en una cárcel latinoamericana, era un hombre que había matado a la mujer llamaba y los otros presos decían que estaba loco ya que aseguraban que todas las noches bailaba con el fantasma de su mujer. Eh la historia lógicamente lo impresionó mucho, escribió el tema y se lo eh dio a Abel Pintos, eh, que con él ganó el festival de Viña del Mar Víctor Heredia y Talla Libertad bailando con tu sombra. Pero amor, ¿quién pregunto quién podrá quererte como yo? Siempre me decías y me atabas a tu piel con ramos de besos y escuchábamos caer sobre los techos de zinc. Lluvias de otoño en la En tu sanancia, de domingo por jueves, de guitarra rota, de oxidado carrusel, ah, ah, le di, ofré, del pie se enredaba mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traí el ángel ciego del amanecer y se acostaba a tus pies como un gatito si amé nostalgia de domingo por llover, de guitarra rota, de oxidado carrusel, ay, ay elí, pobre de mi. No quiero que bailemos otra vez la canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabré el infierno cómo hacer para aceptar que baile en mi celda con tus sombras sin parar ¿Cómo he podido matar quien me hacía soñar tengo esa nostalgia de domingo por el joven de guitarra rota de oxidado carrusel ay anhelí oh pero de mi Y este tema lógicamente no necesita mucha presentación, es un clásico de la música folclórica latinoamericana. En este caso vamos a finalizar este programa de hoy de bienvenidos al show con la versión de Los Indios Tabajaras. Tiene una historia muy particular, fueron un dúo de hermanos y guitarristas brasileños que ejecutaban música latinoamericana, clásica, también música aborigen, y son considerados uno de los mejores duetos en cuanto a música instrumental se refiere. Musapere y en eh, Erundi, así se llamaban los hermanos, eran el tercer y cuarto de los 30 hijos de uno de los caciques Tabajara de nombre Mitanga nacidos en la selva profunda del estado de Ceará, en el norte de Brasil. Los trabajaron en una tribu indígena pacífica, que vivían bastante apartados de la civilización. Y estos hermanos encontraron en la selva una guitarra, eh, justamente de un camino donde había pasado una expedición de hombres blancos. No sabiendo la utilidad que tenía, la llevaron, la tuvieron escondida por un par de semanas, hasta que, analizándola, vieron que no era un arma normal fuego. Y luego de visitada, ser visitada por los demás miembros de la tribu, los dos jóvenes indígenas le siguieron estudiando eh más detenidamente. Los sonidos que emitían las cuerdas mientras sus manos la exploraban acrecentaron aún más la curiosidad de de los hermanos, los que aprendieron a ejecutar el instrumento y decidieron eh dejar la tribu y irse a la civilización de los hombres blanco para saber el lugar de procedencia de ese instrumento musical. En Río, ya en Río Jalairo, eh rápidamente se ganaron la simpatía del público interpretando eh con sus manos sin expertas las canciones típicas de su tribu. Luego estudiaron música clásica, estudiaron guitarra y otros instrumentos y pronto añadieron a su repertorio musical eh la música de Bach, de Beethoven, eh no sé, de de de Chopin. Y luego de 2 años de estudio debutaron e iniciaron una nueva gira por las principales salas del continente americano, que incluso en su carrera eh, tocaron en todo el mundo, en Madrid, en Barcelona, en Roma, en Atenas, en Lisboa, en París, en Estados Unidos. Aprendieron no solo a cantar, sino a dominar el italiano, el alemán, el griego, el portugués y el español. Pero eh es realmente impresionante la historia de de ellos. Uno de ellos todavía es vivo, tiene 95 años, vive en Nueva York y esporádicamente se presenta a dúo junto a su esposa que es una guitarrista japonesa. Vamos a terminar el programa de hoy con esta versión del Cóndor Pasa un clásico como dije latinoamericano aunque es eh, de la música peruana original con esta versión de los indios Tabajara